Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien,、eh, bueno, el otro día se, se juntaron como para ir afinando qué es lo que viene respecto de esta situación. e x p l í c a n o s y además, como población, a qué tenemos que estar prestando atención en estos meses que vienen. Bien, la semana pasada, como vos decís, se realizó la primera reunión del Comité Operativo Censal Provincial.、Eh, este se crea por decreto porque somos los que.、Es. Dentro de la provincia, ese comité está presidido por el señor gobernador, integrado por los ministros, y yo actúo como secretaria ejecutiva de ese comité. Somos los que tenemos、eh, la función de coordinar todas las tareas p r e s e n c i a l e s sensales y posensales. A nivel nacional existe la misma figura, pero、eh, está integrado por las 24 jurisdicciones y presidido por el INDEC.、Uh -huh. s í Bien.、Eh... Como lo explicaba, el censo se va a hacer el año que viene, el, se hace un, un miércoles 18 de mayo, que es feriado, es feriado justamente para que la gente se quede en su casa y el censista pueda pasar y censarlo.、Eh, y durante dos meses, desde el 16 de marzo al 18 de mayo,、eh, está la particularidad de este censo que、eh, también podemos elegir la opción de auto-sensarlo. Eh, va a haber un link que uno puede ingresar y completar el mismo formulario ascensal en formato digital. Muy bien. ¿Y、eh, qué c a n a d de.? Que, sí, sí, sí. y、sí, sí, no, a p l i c a r La persona que completa ese, ese formulario ascensal en formato digital va a recibir un código, ¿no? Por mail. Ese código, el día 18 de mayo, el censita va a ir igual a tu vivienda.、Eh, si vos lo、no、completaste, le vas a mostrar ese código. El censita, en la parte de arriba del formulario ascensal. Lo completa ese código y se va de la vivienda, no realiza otra vez el, el censo. ¿Sí? Perfecto, bien. ¿Qué cantidad de, de personas están involucradas en la, en la tarea, en el laburo de hacer el censo? En el caso de La Pampa, te estoy hablando, claro. Mira,、eh, nosotros no te doy el definitivo porque justamente se está trabajando con todo el área de cartografía, se está haciendo la segmentación y, y en función de eso es la cantidad de gente que va a conformar la estructura. Hoy estamos hablando de aproximadamente 8.500 personas.、Eh, que van a trabajar durante.、Eh, la mayoría va a ser durante ese día del censo y hay una estructura que se empieza a trabajar antes porque、eh, todo lo que es zona rural es una semana antes, viviendas colectivas también y、eh, la población en situación de calle se hace un día antes. Bien. ¿Y, y se sabe entonces cuántas personas van a, a ser censadas? c a n a es toda la población. Llegan a,、eh, pero llegan a toda la población. Esto es así. Es así.、Uh -huh. el, el censo es el único operativo estadístico que barre toda la población. Toda la población a nivel país. Bien. Para, yo el otro día les daba el ejemplo para dimensionar lo que significa un censo. En lo que es la estructura censal a nivel país, es tres veces la estructura que se necesita para un proceso eleccionario. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque justamente vas a todos los puntos del país. En nuestro caso, de la provincia.、Eh, por eso se censa、eh. n lo rural, se censa n lo de calles, e censa n las colectivas se censa n viviendas particulares. Tengo una consulta puntual. El otro día hablábamos con integrantes del colectivo por el derecho humano a la comunicación.、Eh, Liliana u r r u t i y hablaba de la situación、uh -huh. de, de las personas con discapacidad y. Textualmente decía que no las van a incluir en el censo、eh, del año que viene. Es... En realidad, a ver, se pregunta: bueno, el formulario censal definitivo lo vamos a conocer hoy a las 5 de la tarde, que se reúne el, el Comité Censal Nacional y ahí vamos a saber exactamente qué incluye no el formulario censal.、Uh -huh. Por un lado.、Eh, sí, se pregunta todo lo que tiene que ver con, el, con la vivienda、eh, y el hogar. Eh, si、sí, piden personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad y eh, eh, lo que, los servicios o cómo está construida esa vivienda para, ese tipo, para las personas con discapacidad. Después, en lo que es eh, eh, la parte, porque el, el formulario central tiene dos partes: uno que tiene que ver con la vivienda y otro que tiene que ver con la población en sí. Claro. Esa parte de la población en sí abarca un montón de preguntas, como tuvieron todos los censos. Además de este particular que pregunta el DNI, lo de autopercepción de, de, de género y de、um, afrodescendientes. Exacto, sí. ¿Eh? Bien. Eh, lo que pasa es que、eh, te hablo de lo que hemos, las reuniones que hemos mantenido con la gente de población de INDEC.、Uh -huh. eh, uno quiere que cada censo que se haga incorporar todo lo que no se incorporó en, en otros operativos, en otras encuestas. Y en realidad. Eh, no hay que perder de vista lo que busca un censo, y para eso, entre censo y censo, se realizan operativos especiales. Bien. ¿Sí? Por eso se hizo una encuesta de discapacidad, no hace mucho. Está bien.、Eh, vos, de ¿Sí? vos decís que más allá de lo del censo,、eh, se viene trabajando en el tema.、Eh, claro, el censo no sí, es sí. todo lo que ocurre. Bien. Y, o sea, no podemos en un día. Eh, cargar al censo de tantas preguntas, p u e pensar que tiene ya 56 preguntas el formulario c e n s a o l Claro. ¿Sí? Y tenés que completar por cada integrante de tu, de tu hogar. Entonces, el censista, que en este caso es el docente, tiene que pasar por cada vivienda. La carga que se está planteando para cada censista son de 30 viviendas. Entonces, es importante. O sea, un censo tiene、eh, una cierta cantidad de preguntas con, con temáticas que vienen teniéndolas desde, desde el primer censo. Y de a poco se van incorporando algunas preguntas, y las que no están ahí, justamente se hacen operativos especiales.、Bien. Como fue factores de riesgo, de discapacidad, ahora la de uso del tiempo de trabajo no remunerado. Sí. Perfecto.、Eh, recién mencionabas que más de 8.000 personas van a estar trabajando en esta cuestión, supongo más vale que el financiamiento es todo del, del Estado Nacional. Y,、sí. y en La Pampa, ¿cómo esas personas que participan son.? Todas del Estado,、eh, o tienen que contratar profesionales o no profesionales? ¿Cómo, cómo es el sistema? Mira, en la PAPA siempre se trabajó con la estructura docente. Desde jefe de departamento hacia abajo, hasta el censita, siempre se trabajó con la estructura docente.、Eh, y este año también lo vamos a trabajar así, en este próximo censo.、Eh, después, seguramente, va a haber profesionales, y se va, pues, va a abrir una. para que la gente se pueda inscribir. Porque por ahí aparecen figuras en la zona rural o en tiendas colectivas o en situación de c l a s e que por ahí se requieren ciertos perfiles y bueno, vamos a abrir la convocatoria. Pero la gran mayoría es la estructura docente. Muy bien. Bien, Laura, agradecemos el contacto, la información. Si crees que hay algo más interesante para agregar en este momento, por supuesto que de acá hasta que llegue el censo seguiremos conversando, pero te escuchamos si, si crees que hay alguna precisión para aportar ahora. Mira,、eh, nosotros a medida que avancemos, por ahora justo nos toca diciembre y enero, que por ahí la gente está más relajada, ya febrero vamos a empezar con, informándoles, sensibilizando, e x p l i c á n d o l en qué consiste este y censo, el de poder autosensarse, porque la verdad que sería muy importante, porque uno tiene dos meses para decir, bueno, me siento y completo este formulario sensal, puedo arrancarlo tranquilo en mi casa, lo dejo, vuelvo y, y lo completo así, eso. lo que va a hacer es disminuir la e l carga al, al censita el día del 18 de mayo. Entonces, por ahí,、eh, más cerca de la fecha, explicarles en, en qué consiste ese y censo. Y después vamos a empezar a, a, a comentarles、eh, todas estas 56 preguntas, en qué consiste como para que uno también sepa el día del censo con qué se va a encontrar. ¿Sí? Eh, hoy es decirte esto,、eh, nosotros estamos viajando esta semana porque 10, 11 y 12 se realiza el censo experimental. Es el censo que se hace la última prueba antes de realizarse el censo. ¿Y en qué consiste? Hace, es lo mismo, es el censo, pero se hace en dos comunas de Cava y、Ajá. en Galvez, Santa Fe. Bien. Entonces ahí se pone a prueba todo: la logística, los sistemas de gestión, el licenso, pero se hace en una muestra. Claro. Consigo, en Galvez y en dos comunas. Y ahí probamos todo. Ahí vamos. Eh, las 24 jurisdicciones, vamos como observadores no participantes, y empezás a ver、eh, cómo se comporta todo, puertas adentro de las oficinas y, y en campo,、eh, con qué problema s nos encontramos, si la gente está notificada, la reacción de la gente, si hay que modificar algo, eh, eh, la difusión. Bueno, para eso se hace ese censo experimental. Perfecto. Laura, gracias ¿Eh? de vuelta. Que... Bueno, no, gracias a ustedes y ya, ya nos vamos a seguir comunicando.